Hola y bienvenido o bienvenida de nuevo a un episodio de SpanishPodcast.net. ¿Qué tal estás? Espero que hayas practicado la repetición con nuestros episodios y que esto te esté sirviendo para ir mejorando poquito a poco tu español. En este episodio tienes una nueva oportunidad para practicar tu comprensión oral y además aprenderás una expresión. Hemos creado este episodio por un mensaje que nos envió Vanessa desde la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Ella entendía bien la expresión, pero le pareció interesante que hiciéramos un episodio para poder practicar la pronunciación, estudiarla con la repetición y también escucharla en un contexto. Es importante escuchar las expresiones y el vocabulario en un contexto. De lo contrario, es muy difícil aprenderlo a largo plazo y de la forma adecuada. Escuchar las expresiones y el vocabulario en un contexto es mucho más efectivo para el aprendizaje. Si solo lees una lista con vocabulario o frases sueltas y las intentas memorizar, no estarás haciendo un trabajo adecuado para mejorar el idioma. En el lenguaje, las palabras o las frases casi nunca se utilizan solas, aisladas. Necesitan el contexto en el que son adecuadas y necesitan también otras palabras que ayuden a comprender todo el mensaje. Y eso es lo que vamos a hacer. Palabras que forman la expresión por un pelu. La primera palabra de la expresión por un pelo es POR. La palabra POR es una preposición. ¿Qué son las preposiciones? Eh, las preposiciones son unas palabras que se utilizan para unir dos partes de una frase y, al mismo tiempo, explicar la relación que hay entre ellas. En español existen estas preposiciones. Tengo que mirar la lista. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Algunas de estas palabras se utilizan mucho y otras se utilizan poco. Si quieres saber más sobre las preposiciones, en la sección 101 de nuestra web hay tres lecciones dedicadas a ellas. Te recomiendo que las escuches. Allí explicamos muchos ejemplos de uso de las preposiciones. La siguiente palabra de la expresión es UN. Esta es una palabra muy sencilla y seguro que conoces lo que significa. El artículo indeterminado se utiliza en español para introducir un sustantivo genérico. Un sustantivo que no es específico. Por ejemplo, compra una bicicleta. En este caso te estoy dando una orden, compra. Y te estoy diciendo lo que tienes que comprar, una bicicleta. No importa qué tipo de bicicleta, de qué color, marca, precio o forma, me refiero a cualquier modelo de bicicleta. Si hubieran utilizado el artículo determinado, compra la bicicleta. Me estaría refiriendo a una bicicleta que los dos conocemos, una bicicleta concreta de la que ya hemos hablado antes. Esa es la diferencia entre los artículos indeterminados y los artículos determinados. Si quieres más información, también tenemos un artículo sobre los artículos indeterminados en español, dentro de la sección 101 de la web. Hemos puesto un enlace en la transcripción para que puedas acceder a esta lección. La última palabra de la expresión es pelo. La palabra pelo puede llevar a confusión en español, aunque es sencilla de entender. Un pelo es un filamento muy fino y alargado que las personas o los animales tenemos en la piel. Una persona o un animal tiene miles de pelos. El lugar donde generalmente tenemos más pelos es la cabeza. El conjunto de todos los pelos que tienes también se llama pelo. Aquí es donde está la confusión. La palabra pelo puede referirse a cada pelo individual o puede referirse al conjunto de todos los pelos que tienes. Normalmente, para los seres humanos, cuando se utiliza la palabra pelo para referirte al conjunto, se refiere al pelo que tenemos en la cabeza. Un poco confuso, ¿no? Pues aquí es donde los artículos determinados e indeterminados nos van a ayudar a comprenderlo mejor. Si digo un pelo, me refiero a uno, a uno de esos filamentos muy finos y alargados que crecen en la piel. Si digo el pelo. Me refiero al conjunto de pelos que tienes en la cabeza o en otra parte del cuerpo. Esto es de forma general. Hay algunas excepciones y por eso esto causa confusión. No te preocupes demasiado. Cuando escuches estas frases, dichas por algún nativo, siempre las vas a escuchar en un contexto. El contexto te va a ayudar a comprender ¿Qué quiere decir? Significado de la expresión por un pelo El significado de esta expresión es sencillo. Por un pelo es una expresión que se utiliza cuando ha estado a punto de ocurrir algo, pero al final no ha ocurrido. Puede ser algo positivo o algo negativo, depende del punto de vista se utiliza en ambos casos. El uso de esta expresión viene porque un pelo es muy fino, ocupa muy poco espacio. Así que esta corta distancia se utiliza en la expresión de forma figurada. Por ejemplo, imagina que estás viendo un partido de fútbol de tu equipo favorito. Uno de los jugadores hace una jugada espectacular regata a varios defensas y finalmente lanza el balón a la portería para intentar conseguir un gol. El balón entra en la portería por un espacio muy pequeño, el espacio justo entre el poste y la mano del portero. Es un hueco muy pequeño. Ha habido muchas posibilidades de que el balón diera en el poste o que el portero consiguiera desviarlo así que dices, ha entrado por un pelo. Quiere decir que el balón tenía muy poco espacio para entrar, que cualquier mínima diferencia en su trayectoria hubiera llevado al fracaso. ¿Qué pensará un seguidor del equipo contrario? Al ver la misma jugada puede decir, el portero no ha parado el balón por un pelo. Quiere decir que el portero, casi para el balón. Le ha faltado muy poco, poquísimo, pero no ha podido pararlo. Como ves, se puede utilizar la expresión desde un punto de vista positivo o negativo. Todo depende de cuál sea el resultado para la persona que habla. Otro ejemplo. Imagina que empiezas a trabajar a las 9 de la mañana. Es la hora de en la que empieza su actividad tu empresa. Una mañana te levantas y vas al trabajo. Normalmente vas en coche. Hoy, por algún motivo, hay un atasco. Hay muchísimos coches y están todos parados. Tú empiezas a pensar que llegarás tarde. Al final consigues aparcar cerca de tu empresa. Sabes corriendo y llegas a tu empresa a las 8 y 59 minutos cuando te ves los compañeros te dicen por un pelo quieren decir que casi llegas tarde aunque al final has conseguido llegar a la hora correcta practicar la pronunciación con la expresión por un pelo voy a repetir la frase varias veces utilizando además una interjección la interjección que voy a utilizar es uf uf es una interjección expresiva esto quiere decir que es una palabra que se utiliza para añadir expresividad y significado a la frase uf significa que ahora te sientes aliviado que pensabas que algo iba a ser malo y en realidad no ha sido tan malo imagina que vas al médico y te tienen que poner una inyección tú tienes miedo de las inyecciones y crees que te va a doler sin embargo te atienden de forma muy profesional y casi ni lo notas tú dices uf pensaba que me iba a doler con esto quieres decir que has pasado un mal momento Pero al final, ha salido todo bien. Y ahora vamos con la frase del episodio. Por un pelo. Repite después de mí intentando imitar la pronunciación y la entonación. Repetiré la frase cinco veces. Vamos allá. Uf, por un pelo. Uf, por un pelo. Ufff, por un pelo. Ufff, por un pelo. Ufff, por un pelo. Y con este pequeño ejercicio terminamos el episodio de hoy. Espero que recuerdes que para poder memorizar mejor todo el contenido de este episodio debes escucharlo varias veces, es decir, practicar la repetición. Gracias a la repetición, la constancia y la imitación podrás mejorar mucho en el idioma español o en cualquier idioma que estudies. Si tienes alguna duda sobre el contenido del episodio, quieres hacer cualquier comentario o sugerencia, Puedes hacerlo por varios medios, los comentarios en nuestra web, en nuestra página de Facebook, en Twitter o también en Google+. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.com.ar